Ah, vai, vale, bien, eh, estamos, seguimos aquí en la ridenda, en la calle Ronda número 12, en Sirica Regunea, ya, bueno, ya habéis oído hablar, que aquí tenemos durante este periodo navideño la pues eso, la ridenda montada con los materiales de diferentes colectivos y en el programa que estamos haciendo hoy pues estamos invitando a colectivos que andan pues por aquí a que compartan un ratito con nosotras y nos cuenten pues eso, en qué andan, etcétera, etcétera. Y en ahora pues les tenemos que dar la bienvenida a las compañeras de Women of Enrollaba y Kurdistán aquí en el Cartazón de no. Y bueno, Caixo, Arrancha el León. Arrancha el León. Ahí, ahí. Ahí, Kaixo, León. <ríe> sí que estamos aquí haciendo un poco de malabarismo con los micrófonos pero todo, todo muy bien, ¿eh? y todo todo dentro de la normativa establecida por Real Decreto. Eh, bueno, entonces, hoy... bueno en, Antes no lo hemos comentado en, al, al presentar el programa, pero sí que es verdad que en el programa de hoy tenemos un par de invitadas especiales, porque son colectivos que, aparte de estar aquí en La Ridenda, pues también participan en la radio, y eso es una cosa que a nosotras también nos hace pues, mucha ilusión, poder invitarlas, compartir este espacio con ellas, y también pues igual hablar un poquito de radio, aunque sea un poquitito. Y bueno, lo dicho, vamos a, pues para quienes no conozcáis a, a estos colectivos, como decíamos, a Gómez en Rolla, vaya al Kurdistán aquí en el Karthasun y Quimena, eh, pues si nos podéis presentar un poco los colectivos, el trabajo que andáis haciendo, objetivos, cuándo se crearon, por qué, ese tipo de cositas así, si nos podéis ir contando, os lo Pues Kurdistán-Equinel-Kartas-Unequimena, eh, aunque de forma un poco quizás irregular, pero ya llevan 7-8 años que, que venimos juntándonos. El objetivo principal es traer al fin y al cabo la realidad del Kurdistán a, aquí a Euskal Herria, también un poco desde el lazo entre los pueblos, que es algo que conocemos mucho desde Euskal Herria. Eh, toda esa problemática de pueblo oprimido que tiene que conocemos bien aquí eh, es una realidad desde hace cientos de años también en el kurdistán y desde las últimas décadas también pues más activamente con, con referentes y con un movimiento muy muy potente. ¿no? Y un poco el objetivo del, del, del comité es el, el traer esas realidades, esas luchas que tiene el pueblo kurdo desde diferentes ámbitos y, y traer todas esas movilizaciones solidarias que, que también eh, solicitan ¿no? desde, desde, desde el propio Kurdistán, desde diferentes zonas del Kurdistán Eh, para dar a conocer, para dar a conocer cuál es su situación uh -huh. su situación ahí. Eh, uh bueno, eh en el Goven de Defenrosabais, si no pues Sí, bueno, pues eh Goven Defenrosabais de más reciente creación se creó como respuesta, como tú bien sabes, eh Yo, ¿por qué deberías saber? Porque eres miembro de Goven Defenrosaba. Eh se creó hace dos años. Ahora, ahora está haciendo dos años, en respuesta eh, al, a una de las invasiones de Turquía al norte de, de Rochava. Entonces, esto es una campaña que paulatinamente se va consolidando. Eh, es una campaña que sale de Congrestar, que es un, una organización eh, autónoma de mujeres en, en, en, en Rochava y lo que hacemos nuestro objetivo es eh, pues difundir, difundir, vamos, difundir denunciar el, la vulneración de derechos humanos la invasión y colonización por parte de turquía de eh, a rus eh, y por otro lado también ir aprendiendo y eh, de las luchas como lo están implementando allí en los ¿no? entonces hay un bueno pues un, una apuesta en práctica o un intento cuando menos de hacer lo del internacionalismo que toda la vida hemos dicho de, de ida y vuelta no es decir qué papel están jugando en instrumentos las mujeres con qué dificultades están encontrando y bueno pues el intercambio entre unas y otras ahí ahí vamos andando y uh -huh. Bueno, y otra cosa... ¡Epa! ¡Uy! ¡Que me he sin micro, tú! <risa> espera, espera. Espera, hemos tenido aquí una catástrofe que me he quedado sin micro así segundo. No sabemos muy bien qué ha pasado, pero se ha desconectado. Esto. Suena, ¿eh? Bueno, eh, pero va sonando, ¿no? Ahí estoy, sí. Bueno, eh, una cosa que para que os queríamos preguntar hoy, que realmente es algo que, bueno, a través del programa se, siempre está, digamos, ¿no? mes a mes sobre la mesa, y siempre que os habéis acercado a participar en la radio en alguna de estas locurones que solemos montar así callejeros, pues una cosa que nos suele interesar mucho con preguntaros es pues qué da, cómo está la situación actualmente. Eva, sí? Hola, sí, estoy ahí. Ah, no. Pues ay, ah, es que aparte encima lo he apagado. Sí, estaba entrando por el micro aquí del compañero bueno disculpas a las radioyentas y radio oyentes porque bueno y la gente que pasa por la calle también tampoco se estaba enterando eh, bueno que lo que decía que siempre que, que os invitamos a participar en alguna de estas locurones radiofónicos nuestros os solemos preguntar y es algo que nos interesa bastante pues que nos contéis sobre la situación actual en kurdistán pues que luchas y problemáticas concretas se estányendo Llevando a cabo, y pues eso, si nos ponéis poner un poco al día, pues más allá, porque sabemos que hay gente que, luego hablaremos, ¿no?, del programa, pero que escucha el programa, pero también un poco así como un repasillo para la gente que igual esté oyendo ahora este programa y todavía no esté tan puesta en la actualidad Kurdistán. Eh, bueno, igual un poco por contextualizar, que quizás muchas veces lo damos un poco por supuesto, pero Kurdistán es el pueblo más grande del mundo sin estado, que ha estado dividido en diferentes eh, imperios y históricamente que después de la Primera Guerra Mundial se divide principalmente en cuatro estados. La gran mayoría del pueblo kurdo está bajo el estado turco eh, y esto es muy importante para entender eh, qué es lo que le ocurre a día de hoy también al, al pueblo kurdo ¿no? eh, sí que es verdad que históricamente el Estado turco ha intentado eh, hacer desaparecer al pueblo kurdo por, todas sus, por todos sus medios eh, desde que se creó el PKK eh, Organización Revolucionaria del, de los Trabajadores Kurda eh, su, obje, su único objetivo ha sido eh, hacerle desaparecer y Toda su, su estrategia ha ido a ello. no eh, El principal objetivo siempre ha sido un gran referente que es el Abdullah Jalan, eh, un referente político que es uno de los eh, eh, que ha desarrollado el confederalismo democrático, que es lo que desde ya hace años se está intentando implementar en, en el pueblo kurdo en, en diferentes zonas, tanto en Bakur, que es el, el Kurdistán del norte, como en, como en Rojava, que quizás una realidad más, entre comillas, institucionalizada, que, que tienen quizás más reconocimiento, que es un poco una de las luchas también principales del, del pueblo kurdo, que es reconocer eh, a nivel internacional esa realidad, ...de participación democrática plena... ...que están llevando a cabo... ...y ya no sólo de la población en general... ...sino en particular también las mujeres... ...y en particular también los jóvenes... ...que son piezas centrales... ...en ese sentido... Es conocido también que en la guerra de Siria eh, ha colaborado directamente y ha financiado directamente el ISIS y a día de hoy todavía estamos viendo cómo usando mercenarios sigue atacando a la población kurda, ya no solo a los a los revolucionarios que están a, a, a pie de guerra, sino también a la población más puramente civil. De hecho, esta misma semana ha habido un ataque de, del Estado turco. Ya no solo directamente, sino mediante sus mercenarios eh, financiados, ¿no? que han fallecido cuatro, cuatro civiles. Que es una realidad que ha sido esta semana, pero que es un, un constante, ¿no? que está viendo ataques diarios para intentar eh, dinamitar eh, ese proyecto político, que está siendo tan referente para muchos otros pueblos. Pero luego también es una realidad que están usando eh, armas químicas en, en esos ataques. Eh, es una realidad también que va en paralelo, pero todos esos luchadores eh, kurdos que están presos en, en Bakur, eh, mujeres y hombres eh, pues que también tienen una realidad penitenciaria que por desgracia también en este pueblo nosotros conocemos, pero que también es extrema. Abdullah Ocalan lleva en aislamiento en una isla en, de máxima seguridad desde hace 22 años. Eh, tenemos... Bueno, es una realidad que cada día tenemos una, un, un punto nuevo, ¿no? Eh, igual sí que por mencionar por estas fechas, eh, el 9 de, de este próximo enero se cumplen nueve años de que ya es ampliamente conocido el Estado turco mediante los servicios de inteligencia asesinar a tres mujeres eh, luchadoras, se van a cumplir ahora nueve años, eh, Sekin, Fidan y Leila. Que por lo que las para recordarlas y para denunciar eh, este asesinato haremos una concentración y ya aprovecho el día 9 a las do y media de la mañana en el arriaga que es domingo eh, y luego también por mencionar que es eh, lleva se lleva ya varios años haciendo un poco reclamando la libertad de abdullah al que habrá una marcha en, en febrero Eh, que cualquiera que quiera animarse tiene toda la información aquí en nuestro puesto también que hay una pequeña eh, hoja explicativa y <ríe> Y sin más que va a ser desde el día 2 empezarán Frankfurt y la idea es ir caminando hasta Estrasburgo denunciando un poco esta situación a nivel europeo y, y por otro lado que es algo que repetimos todos los años pero es muy importante la lucha porque también el, el PKK eh, como organización salga de, las, eh, de la lista de organizaciones terroristas cuando es un interlocutor y una eh, evidente organización que... Que, que, bueno que está haciendo una un, estás riendo un proyecto político que bueno tiene similares pero pocos precedentes ¿no? Sí, bueno no no, no es poco todo lo que has intentado resumir en, en estos minutos y, pero bueno lo que has dicho no que al final sí que es verdad que muchas de estas cosas o sea, aunque pueda haber cuestiones que se pueden mencionar como puntualmente son una constante que parece son diferentes herramientas dentro de una estrategia de aniquilación por parte de mayoritariamente el Estado turco y todos sus aliados y mercenarios en la zona eh, y sí que una cosa que nos ha... Bueno, Que cambiando un poco de tema pero evidentemente sin irnos de kurdistán una cosa que también siempre nos suelo gustar mucho recordar en este programa es precisamente porque tú has mencionado no el, el papel importante o el pilar importante que son las mujeres también has mencionado la juventud pero el pilar fundamental que son las mujeres dentro de bueno, de la propuesta política del confederalismo democrático entonces sí que igual pues comentar un poquito recordar a la gente que nos oye pues en qué se basa no está este carácter o esta sí, ¿no? carácter de vanguardia que tienen las mujeres dentro del movimiento kurdo y también pues un poco igual mencionar a qué retos se están enfrentando pues dentro de pues toda esa estrategia que se está desplegando y el papel que están asumiendo también pues con Me imagino que con mucho ánimo, pero también con mucho sufrimiento en situaciones. Sí, eh, es verdad que cuando más está visibilizando el, la propuesta política del confederalismo democrático y el papel que dentro de esta propuesta política tienen las mujeres... Eh, Donde más estaba visibilizando en estos momentos es en Rojava, pero esto no viene de solo de Rojava, es decir, viene de muchos años anteriores, de las mujeres fundamentalmente en la guerrilla. Y el debate que tuvieron interno dentro del PKK, el trabajo que hicieron las mujeres por trabajar, porque lo veían en la práctica, que si no constituían eh, organizaciones autónomas, incluso dentro de la guerrilla, es decir, eh, eh, está la, eh, tenían parte mixta y la parte autónoma. que les eh, les parecía fundamental el, el implementar esa esa forma organizativo organizativa y dentro de esa forma organizativa la propuesta, que es, es verdad que es mucho más fácil cuando la, la pones en la práctica, por ejemplo, en Rochava. Entonces, eh, en la cuestión del confederalismo democrático tiene tres pilares fundamentales, ¿no? La democracia directa, La, la, la, la autogestión, la ecología y las mujeres. Las mujeres es como la columna vertebral del conferalismo democrático eh, y ellas no simplemente es que lo digan sino que lo practican no sin dificultades eh, de que ninguna revolución se puede considerar tal si no, no conlleva la liberación de las mujeres. Es decir, Ellas parten del hecho de que, ya analizando el, el papel del patriarcado a través de los siglos y se remontan al neolítico, de que la mujer es la primera expresión de opresión, la opresión el patriarcado, la primera expresión de, de opresión y en este caso se da en las mujeres. Eh, eso es muy, muy importante lo en cuenta y cuando he recalcado de que sin dificultades es porque no nos creamos que esto es de la noche a la mañana es decir que tanto la autogestión la ecología como la cuestión de la mujer en rusaba lleva un proceso dialéctico que está en unas dificultades en una situación muy dificultosa es decir cuando tú estás eh, primero con una economía de guerra eh, tienes que estar pendiente de las necesidades básicas de De, del pueblo eh, está en es una, una amenaza constante con atentados, con, con invasiones, etcétera, etcétera el mantener, de la manera que están manteniendo la coherencia teórica y práctica a mí me parece que es de que es de mencionar, la verdad Bueno y, y... Sí, yo estoy, ¿no? Vale eh, Es que ahora ya tengo dudas y un poco de temor, a ver si si sí, sí la estoy liando eh, básicamente sí eh, otro tema que, que antes se ha comentado el compañero o bueno así que ha pasado un poco por encima de ello creo que si no me confundo lo has comentado tú eh, es el tema de la solidaridad internacionalista ¿no? cuando mencionabas pues que ¿No? el carácter eso precisamente internacionalista de ambos colectivos y pues bueno que son cosas que aquí en este país ya hemos practicado también creo que tú me has comentado algo al respecto mm. ahora me está viniendo mm. el comentario entonces eh, bueno una pregunta que queríamos haceros y que también viene un poco como a colación del último programa de radio cobabane eh, sí. es precisamente eso y ya por qué no mantener en nuestros pueblos esa lucha internacionalista esa solidaridad no esa muestra de solidaridad y en qué términos no intentar llevar a cabo ese trabajo internacionalista en sociedades como la nuestra aquí sí yo vamos a ver, es verdad que en estos momentos el internacionalismo no es que esté en el momento más boyante eh, no por diferentes circunstancias eh, que no viene ahora acaso es importante debatirlo ¿eh? pero no es el vamos, no es la, el momento no eh, yo creo que el internacionalismo eh, es fundamental para cualquier eh, agenda política es eh, fundamental para cualquier eh, eh, intervención política que tú hagas en ya sea de pues de aspectos más cotidianos ¿Por qué? pues porque si hace un siglo ya los partidos y sindicatos etcétera fueron creando las internacionales que pues unas veces salieron bien y otras veces eh, fracasaron y en estos momentos donde eh, estamos viviendo un capitalismo caracterizado de capitalismo global es in, es impensable Eh, entender, por ejemplo, el feminismo o entender eh, la especulación de la vivienda eh, entender eh, la explotación en las fábricas etcétera, etcétera, sin una perspectiva internacionalista porque está totalmente relacionado es decir, si tú vas a una haces un trabajo sindical los sindicatos, los sindicatos pertenecen a internacionales eh, Eh, que en estos momentos tienen otras características de las de comienzo de, del siglo XX, pero las tienen porque es súper importante, es decir, para coordinar acciones, para aprender de experiencias y para practicar un internacionalismo de ida y vuelta, es decir, de ir aprendiendo, e ir aglutinando, e ir acumulando fuerzas para la, las transformaciones que queramos hacer tanto a nivel territorial como a nivel internacional. Entonces, el internacionalismo, yo a mí me parece que es... Eh, tan fundamental como es el feminismo, eso es que está atravesado. O sea... Bueno, y ahora sí que vamos a pasar a preguntaros un poco precisamente por ese programa de radio que está sonando todos los segundos martes de mes a las 8 de la tarde en Irola y Ratia, que se llama Radio Cobane. Y bueno, con a este respecto lo que queríamos preguntaros es un poco pues ¿Por qué, o sea, o ¿Por qué hacer un programa de radio ¿no? o, sea, o qué realmente consideráis que le aporta a una lucha como, en este caso, la, la solidaridad con respecto al pueblo kurdo? Pues el tener ese medio de difusión y, y luego también, pues, ¿por qué en la Irola y no en otro sitio? que podría ser? Oye... Bueno, que por cierto, comentar que en otro sitio también, porque Radio Almayna, Radio Libre de Granada, reemite Radio Kobane. Así bueno, que bueno. eso hay que decirlo. Pero bueno, digo, ¿pero ¿por qué a través de la Irola y Bueno, pues eh, a nivel... O sea, ¿por qué a través de la Irola? Pues, pues yo creo que por proximidad. Eh, es decir, en la Irola estáis personas que habéis estado en Kurdistán, estáis personas que que estáis participando o algunas que han participado en la en la lucha de solidaridad con Kurdistán y por proximidad de compañeros y compañeras, o sea, esas cosas funcionan funcionan así, ¿no?, la, la empatía. Eh, Radio Cobane, como tú bien sabes, porque estás casi siempre en ese programa, eh, se hace una vez al mes, eh, nos alternamos. El grupo mixto, o sea, el en el Cartasuna de Quimena, y el, el grupo no mixto, Women Defendant Rojava. Eh, la manera de hacerlo es un poco diferente, tú lo sabes. Eh, eh, la parte, parte mixta pero sobre todo por la persona, el compañero que lo lleva, es mucho más profesional, es más ordenado, y nosotras, pues... Bueno, si me permites... Hacer el comentario es mucha información mucha. geopolítica, sí, sí, geostratégica. Sí, y... sí. Que yo creo que está que bien, no... ¿eh? A mí me gusta, además sabes que suelo hacer bastantes veces con yo el programa. Que yo creo que es que también ese tipo de cosas las consideramos como, eso, especialmente formales o especialmente bien ordenadas, porque es verdad que tanta información hay que darla bien ordenada, que si no, pero, pero bueno. Sí sí, sí el pero, otro también tiene su orden Sí, no, sobre todo que el otro No, no, no, es que el otro Yo creo que tiene más orden Porque lo hacemos colectivamente El programa de las mujeres Nos distribuimos Es decir, no estamos siempre las mismas eh, Y a nosotras eso nos sirve Y puede sonar raro Nos sirve de, de aglutinarnos O sea, porque solemos llevar Como un monográfico ¿No? más teórico más de aportación más de formación y luego las noticias que tienen noticias no tienen el, no tienen el, no juegan el papel que juegan en el en el, en el, del, el grupo mixto no es decir en el, las noticias son el hilo conductor donde se analiza toda la estrategia, etcétera, etcétera, que es lo que se hace el ministro. Es decir, que yo creo que se complementan, es decir, que quien escuchéis un programa u otro, escuchar los dos porque se complementan y es importante. Y bueno, una cosa que quería decir con respecto al tema de lo de la Irola y tiene también que ver con la siguiente pregunta que va a venir porque estamos en la herrenda, y es algo que a mí me parece fundamental y nos parece a nosotras porque además solemos ir a este tipo de saraos, ¿no? eh, el, el compartir espacios con otros colectivos, el conoce, el conocernos, o sea, el ponernos caras el saber qué material está sacando la gente, pero no simplemente por el beneficio que vas a sacar o no, sino lo, los mensajes que estás transmitiendo, ¿no?, con el bolso, con la camiseta, con el café de los zapatistas, yo qué sé. Entonces, a mí eso me pare, no se nos parece muy importante. De hecho, hacemos todo el esfuerzo. Y con la Irola, pues me faltaba un poco ese detalle, ¿no? Es decir... En, eh, eh, Sí que es verdad que pues de vez en cuando nos llama a la vez y tal, pero para cosas como muy concretas, pero el hacer un trabajo con una radio libre en Bilbo yo creo que tiene o sea, que es un compromiso joder, bonito y que motiva y que bueno, sobre todo en estos momentos un poco turbios que estamos viviendo, ¿no? O sea, es, a mí me parece interesante. Bueno, y ya has adelantado, en realidad nos quedaban dos apuntes, uno que ya habéis adelantado también previamente, pero que volveremos a recordar ya para terminar la entrevista, pero así todo está mismito acabas de adelantar otra de las cosas que os íbamos a preguntar y es algo que vamos a preguntar hoy a todos los colectivos, que es básicamente eso, ¿no? Bueno, ya algo has comentado, ¿no?, de por qué estar en la ridenda y, y aparte pues eso un poco que nos contéis qué material habéis traído. Bueno, pues supongo que cada colectivo reforzará la misma idea de por qué estamos aquí. Eh, es evidente que bueno es, es una fuente de financiación para todos los colectivos que que bueno que, que tenemos también gastos para poder hacer frente a todas las campañas que llevamos a cabo, pero sobre todo también es dar a conocer un poco cada proyecto y, y qué es lo que estamos haciendo. ¿no? En ese sentido... Eh, Nosotras hemos traído, sobre todo, libros, que es un poco para dar a conocer también el propio confederalismo democrático. Hemos traído el Manifiesto de la Juventud Revolucionaria, que es así un poco más actual, pero pero distintos libros también de quizás, entre comillas, más a, más antiguos, pero que nunca dejan de ser actuales. Eh, y luego también hemos traído alguna bolsa y pendiente de llegar todavía... A Unas buenas tazas Que serán preciosas <risa> Pero que todavía no nos han llegado eh... Bueno, parece ser Que está habiendo problemas con las tazas ¿eh? Que antes también sí. hemos he visto aquí a una compañera sí. de Vilgune Después despaquetando sí, sí, algo que sí. ha llegado a última hora Les acaban de llegar a los nanos Llegan el día 28 Están ya aquí la Rillanda Bueno Y luego, pues eso, lo último, que era solamente ya para cerrar, porque lo habéis comentado, pero para recordárselo a la gente por si acaso, es el 9 de enero. Habéis comentado que hay una concentración convocada. Entonces, bueno, si podemos recordar por qué y eh. cuándo. En concreto la hora, porque el día ya es 9 de enero, 9 de enero, 9 de enero. Eh, pero, bueno, la hora también comentar, el lugar... Vale, efectivamente, como hemos comentado antes, el 9 de enero domingo a las 12 y media en la Plaza Riaga eh, haremos una concentración que se cumple en nueve años de que asesinaran a, a Saqqin, Leila y Zidane, eh, tres mujeres del movimiento kurdo que fueron asesinadas en, en el domicilio en el que estaban, porque por lo que luego se pudo saber Eh, bueno, un, que había sido una persona de confianza, que parece que había eh, sido contactada por los, como no, servicios de inteligencia turcos, el MIT. Entonces, una vez más queremos recordarlas eh, por lo que fueron, por lo que son. ...porque siempre la recordaremos... ...como, como mujeres luchadoras... Eh, ...Sequine fue una de las fundadoras... De, ...del PKK... ...una de las grandes referentes del movimiento revolucionario kurdo... ...y sobre todo también de las mujeres... ...una de las pioneras... Eh, ...bueno pues para recordarlas... ...y para denunciar una vez más... ...lo fascista que es el Estado turco... ...pues el 9 a las 12 y media en el Ateaga... ...bueno pues ahí queda... ...esa convocatoria... ...bueno todo lo dicho... ...pero como colofón final... de ...ese recordatorio de convocatoria... Eh, es que es por haber venido Por responder siempre muy prestas A nuestras llamadas para las liadas Es que es un placer, la verdad <risa> pues, pues es que es Intentamos hacer que lo sea sí, sí, sí. <risa> pues, es clave, Eso es claro Pues bueno, pues ahora vamos a ir con un poquito de música Antes de dar paso a la siguiente entrevista Que es con los compañeros que me, me estarán odiando De fans <risa> Y pues lo dicho Vamos a ir con un poquito de música que vamos a poner? Harika dugu eskakeo taldearen bain batean Jamaikan y luego pues ya vamos con la entrevista venga un charte <risa> Me